Hola, buen día para todos. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, acá ya palpitando que se va acercando el encuentro regional、eh, en esta zona. ¿Nos quieres contar para aquellas personas por ahí、eh, que no conocen de qué se tratan estos encuentros? ¿Por ahí no, lo podés de definir? Principalmente son encuentros de lucha, de、mm. encuentro, ¿no? de encontrarse con otras, con otros. Saber que hay situaciones de opresión, de violencias que nos atraviesan a todos. Y también es un espacio de poder construir colectivamente redes en los territorios. Son、mm. encuentros que vienen ya hace 31 años haciéndose.、Uh -huh. Y esto, ¿no? Con la idea de ir rotando por diferentes territorios, ir conociendo las experiencias de compañeras, de compañeros que están o r g a n i z a d a s Haciendo esto, ¿no? La lucha, la organización, de sus lugares y sus espacios, digamos, en donde están. Bien.、Eh, y bueno, después de la pandemia, después de algunos encuentros que se hicieron un poquito más chicos,、eh, se va a estar realizando este encuentro. ¿Se sabe ya dónde va a ser la sede del próximo? e s t Ahí m o s a organizando respecto a la sede,、uh -huh. hay diferentes propuestas, entre ellas la Universidad Nacional de Moreno.、Uh -huh. Pero bueno, esta la comisión empezó a juntarse hace poquito, así que estamos ahí organizando, planificando de a poquito. Sí, sabemos que va a ser en Moreno, los argumentos sobran para hacerlo en、uh -huh. Moreno, así que también por eso se decidió volver de nuevo a este territorio para poder dar respuesta a todas las situaciones que bien, vienen pasando. Bien,、eh, para aquellas、eh, personas que están del otro lado escuchando, femenidades que quieran ser parte de, de este encuentro, primero por un lado de la comisión organizadora,、eh, ¿nos puedes contar un poquito? A,、eh, ¿Tienen que ser de alguna organización? ¿Tienen que ser de algún partido? ¿Cómo, cómo hay que hacer para poder participar y ser parte de esta、eh, organización, de este nuevo regional? Para participar de la c o m i s i ó n organizadora hace falta venir y tener ganas, nada más que eso.、Okay. Es un espacio abierto a compañeras, compañeres, no tan solo independientes, sino también que se encuentran en organizaciones. Nos estamos juntando cada 15 días en Moreno. La、okay. próxima reunión es el 4 de junio a las 14 horas en el Churqui, que es un centro cultural que queda ahí a pasitos de la estación de Moreno.、Uh -huh. Toda esa información también está circulando por las redes del encuentro. Así que, eso, invitamos a todos a participar, a construir este espacio que es de todos, sobre todo. Bien. ¿Nos podés contar un poquito sobre la modalidad de estos、eh, encuentros regionales?、Eh, por ahí, para aquellas personas que decíamos que nunca se han acercado o、bueno, que han escuchado、eh, sobre, sobre estos encuentros,、eh, bueno, un poco la, la modalidad de, de, de, del día. s、sí. los encuentros son jornadas de lucha histórica ¿no? en nuestros territorios y la idea es que podamos participar en charlas que se dan durante la mañana, en talleres que se dan por la tarde. Después también hay un montón de actividades simultáneas como la feria, como algunas otras actividades que iremos pensando en estos encuentros de la comisión. Y después a lo último terminamos con una movilización. Para poder visibilizar ¿no? que estamos, que e n f r e n t a tantas opresiones y violencias, las mujeres, las lesbianas, travestis, trans, bisexuales, no b i n a r i a s intersex, estamos en las calles y sobre todo esto, que estamos organizadas frente a tantas situaciones que hay y que nos oprimen, situaciones capitalistas, patriarcales, con la b i a n i s t a s Estas, sobre todo los talleres, son de temáticas sumamente interesantes y, y variadas, ¿verdad? Tal cual, son diferentes talleres, alrededor de 30, 40 talleres que se dan de forma simultánea, donde cada uno puede participar en ese espacio. Son espacios donde la idea es que circule la palabra, donde podamos debatir desde nuestras, de nuestras experiencias.、Uh -huh. Poder ahí entre todos ir construyendo ¿no? diferentes formas de, de lucha también. Que no hay un exponente, ¿verdad? Por lo menos en los talleres, por, por la tarde no hay un exponente, no hay alguien que sepa más, sino que es un compartir. Tal cual, si bien hay alguien que va a estar como facilitando el espacio y la circulación de la palabra, los talleres son encuentros horizontales, ¿no? Donde cada uno desde su lugar puede. Ir comentando cosas, podemos ir repensándonos en n u estos r territorios, porque si bien son territorios muy diferentes, hay muchas cosas que nos asemejan.、Mm. Sí, sin duda.、Eh, bueno, nos contabas que、eh, la próxima reunión, ¿cuándo va a ser? Y si querés, nos podés ir eh, eh, contando sobre las redes también de, de este encuentro regional. Bien, la próxima reunión de la Comisión Organizadora es el 4 de junio a las 14 horas en el Churqui, es en Moreno. Y pueden encontrar toda esta información en las redes que tenemos, tanto en Facebook como en Instagram. Bien, ¿qué es? ¿Cómo l o buscamos en Facebook? Encuentro Regional Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans y en el Instagram con las iniciales. La、okay. E, la R, la M, la L, y ahí vamos nombrando todas las disidencias. Ok, perfecto. Bueno, Noelia, seguramente más adelante, ya cuando tengamos、eh, fecha del próximo、eh, encuentro, sepamos sobre、eh, algunos talleres y, y, bueno, y cómo se va a estar desarrollando la, la actividad, nos volvemos、eh, a comunicar ya bueno, para la venta de este, de este encuentro. ¿Te parece? Sí, sí, sí, esto, que vayan sabiendo que va a ser en septiembre. Que estamos o r g a n i z á n d o los de a poco y obviamente que está abierta la participación a cualquiera que quiera venir a ponerle fuerza a este encuentro que es historia, que es lucha y que también es presente ¿no? en、uh -huh. nuestros territorios.、Ya、te mandamos un abrazo y te agradecemos estos minutitos. Muchas gracias, os saludo.